Buenas buenas noches, de acá de La Retaguardia empezamos otro programa de Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crimen en Estado y que acompañamos permanentemente la búsqueda e identificación de cuerpos con la coordinación y dirección del doctor Rogelio Agustín Goiburú de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación. Por otra parte, estamos permanentemente buscando nuevas formas de difundir los derechos humanos en todas las formas porque estamos eh, sufriendo gobiernos que no responden en absoluto a las premisas de la Declaración Universal de los Derechos de las Personas y tratamos de demostrar de difundir las nuevas formas de la de, de la medicina popular que en el paraguay desde la época del doctor francia se difundió y se desarrolló enormemente y que todavía en nuestro país tenemos gran cantidad de yuyos digamos que son Todas plantas medicinales son yuyo para los gringos. Y hoy vamos a escuchar a una persona que de esto ha desarrollado mucho, del, del equipo de cuatro elementos cultivo orgánico, y que esta vez lo hacemos desde la Argentina, y en otro momento lo haremos desde Paraguay con las madres cultivadoras así que hoy este, vamos a tener a, este, a esta persona a este compañero a este, que difunde las enormes posibilidades por las cuales en nuestro país en una de una manera absolutamente injusta se lo sancionó a San Román en Ciudad del Este por salvar a compatriotas sin permiso médico. Una estupidez, una injusticia donde rompe todo el tejido que colectivamente pese a todos los problemas, pese a todas las trabas, pese a todas las persecuciones, todavía tenemos como comunidad. Y justamente es donde nos encontramos en la disyuntiva de acompañar o no, de demostrar de que nuestras posibilidades ...son mayores a la, a la medicina tradicional alopática, nosotros podemos perfectamente desarrollarnos y tener en forma barata medicinas que salen de las plantas directamente... Y no son sintetizadas este, artificialmente. Bueno, eh, vamos a una música y volvemos enseguida con este compañero. habe o yo pehagueñe mbyasépoku owan no baina derera kuemi aro pura heibo o chepyape ikatuve nhajaheo yule alumandu a cero weponada ayuhulomaba derera weruba el Wai sha sembo pilo walane ahongwe mi Rohma dicegui tapepo kuewa a renonde aba ikatu haguai sha ser enduce noabe anyenduka Sapul ahe charu kugaria ykuerande roga pe uba romuecoviaceva Bona nit i maigui, a d'aquestes pimi. Desarai mai malo, no ho arribai a aquest hogar que em. Segui a de familia a Butepe, oye a presa ha e con Alfredo Stroessner dictadura de tiempo. De ahí, se ha captado y se ha captado. El Japón se ha convertido en el PADN y se ha convertido en el y se el Cuatro años se ha el año pasado. orerenoina el Japón se ha convertido en el PADN. 0986 48 38 79 ¿Túñeme eres? ¿Dónde pagáis? ¿Haremos? Confidencial, Yayoheká, Yayotopá, Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Bueno, vamos a ahora a escuchar al compañero matías de cuatro elementos cultivos orgánicos le hola matías hola jorge qué tal cómo estás un saludo a toda la audiencia bueno muchas gracias eh, queremos este, escuchar tú todo lo que tenés para decir Eh, lamentablemente el tiempo es oro acá y te damos 10 minutos para que desarrolles este el, tu propuesta de, de cuatro elementos y bárbaro lo que hace a... además como quedamos aquella vez este tenés 10 minutos todos los programas así que buenísimo te agradezco muchísimo eh, bueno nada por por empezar a eh, hablar un poquito de lo que es la actualidad en Argentina y en América Latina, que viene habiendo un cierto despertar de la conciencia de la gente, eh, se está empezando a empoderar de un montón de información, tanto que antes estaba restringida a estudios de laboratorio desde la década del 60 y 70, y se ha empezado a empoderar la gente con respecto a esa información, sabiendo que no tiene la necesidad de depender de un laboratorio, sí sabiendo de que esta planta en particular, que no es nada más ni nada menos que una planta, con muchos beneficios medicinales, al igual que un montón de otras más, eh, pueden hacerla cada uno en, su, en la intimidad de su casa, tanto en Argentina el artículo 19 de la Constitución Nacional, ley superior a cualquier otra ley, permite la acción privada de las personas y tener un resguardo legal de ello sin que afecte a terceros ni a la moral de la, y a las buenas costumbres de otras personas. No se está respetando eso, actualmente hay todavía, por ejemplo, detenidos en la ciudad de Saladillo, provincia de Buenos Aires, desde el primero de abril del año pasado, eh, personas que tendrían que tener ese amparo y además el amparo de la ley nueva 27.350, que la ley de cannabis medicinal, no se respeta, no eh, hay muchos negociados por detrás con empresas extranjeras y laboratorios, tanto de cadenas nacionales como internacionales. Eh, lo que sí hay mucha más conciencia de parte de los usuarios, activistas, personas tanto usuarias medicinales como usuarias recreativas, eh, vecinos comunes donde ya no se ve más al cannabis como una planta que era endiosada o era... Eh, por así decirlo de alguna forma, por la visión tanto de un vecino como de otro, sino que tanto uno dejó de endiosarla para ver que es una planta y el otro dejó de verla tan mal como para ver lo mismo, que es una planta. Nosotros desde la agrupación en la que pertenecemos, que es Acción Canábica, eh, trabajamos desde hace más de cuatro años en frente al Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso Nacional Nacional. Eh, informando con una mesa de informes, acercando desde semillas hasta el asesoramiento en cultivo en sí, eh, alguna que otra muestra de aceite a profesionales que quieren interiorizarse de esta planta, porque también está la consulta del médico que no es tan efectiva a veces, eh, los pacientes van con la curiosidad y el médico por miedo a no poder recetarla y no tener un aval legal detrás de esa receta, muchos directamente no se interiorizan y no la recomiendan, otros sí se interiorizan, pero no pueden firmar una receta y sí la recomiendan, pero hay tanto trabajo para hacer que nosotros decimos desde hace muchos años hacer eso, informar, informar y seguir informando. Creemos fielmente que la información es lo único que puede llegar a empoderar a la gente y generar una salvación con respecto al gran mercado de la dependencia en absolutamente todo, tanto en insumos para cultivo como en alimentos, medicina, bebidas, transportes, electricidad, gas, agua, etcétera, etcétera. Trabajamos mucho con eh, barrios en donde la emergencia quizás es mucho más grave que en otros, pero sí tratamos de no dejar de lado a nadie con respecto a ese tipo de problemáticas, sabemos que el dolor como comúnmente se puso de moda en esa frase que a veces hasta es media marquetinera, el dolor no puede esperar a nadie. Entonces eh, nosotros tomamos la posta como se dice comúnmente, tomamos el toro por las astas y decidimos eh, confluir en una agrupación que estamos a poquitos días de poder tener una personería jurídica para tener un soporte legal mucho más serio con respecto a la información que brindamos, con las asociaciones que hacemos con profesionales médicos que son nuestros nexos con algunos laboratorios que nos permiten tener las muestras eh, exactas de cada uno de los componentes, en estos casos cannabinoides de distintas cepas medicinales Y también tratamos de asesorar no solo en eso, sino en materia legal, en materia de cultivo, cómo fabricarse sus propios insumos, cortando un poco con la dependencia de aquellos que, porque tienen una ventaja frente a otros con respecto a eso, a la información, se aprovechan, tanto económicamente como emocionalmente, ¿no? Creemos que nos parece súper injusto que alguien con la necesidad médica tenga que estar dependiendo de otro que por ahí en la ilegalidad, ni siquiera se, se toma el trabajo de tener una trazabilidad en el medicamento, y ni hablemos de aquellos que todavía están presos por cultivar, como comentaba recién el caso de Saladillo, de este matrimonio, que es un matrimonio muy humilde, que tiene chicos muy chiquitos, eh, que no tienen ni siquiera un celular o una bicicleta, entonces eh, nos parece súper injusto. A veces tratamos de hacer lo que podemos con lo que tenemos, no tenemos solvenciones del Estado, de ningún tipo de otra organización, Somos muchísimas personas que confluimos en una misma línea de pensamiento y frecuencia y en ese sentido por hoy somos una de las agrupaciones con, con más llegada dentro de todo lo que es el movimiento y el círculo canábico y la sociedad en sí. Como decimos nosotros a veces, eh, salimos a buscar un poquito peces fuera de la pecera y encontramos que nos queda chica a veces la pecera y eso nos pone muy contentos porque la verdad encontramos que el mensaje que brindamos a nos, eh, nosotros, a la gente, bien consensuado, bien planeado y de muchos años de trabajo y esfuerzo, eh, llega desde lo más sincero de nosotros. Entonces la gente nos brinda a nosotros una respuesta espectacular, eh, podemos eh, de esa forma conseguir mejores herramientas para trabajar, podemos llegar a mucha más gente con la información, pero por sobre todas las cosas brindando la chance a la gente de que se dé cuenta de que sin información no puede con información es mucho más fácil bueno este realmente nos ha dado un, una entrada importante este, te vamos a esperar el próximo miércoles para que en primera instancia este ya estés ya sepas que apenas nosotros empezamos eh, vos tenés 10 minutos de, de, de desarrollo de, de un programa de, de explicativo donde la gente pueda ir entendiendo lo que significa este, la planta en sí y que este, nosotros, por ejemplo, planteamos que eh, lo que no se utiliza directamente sea utilizado para generar eh, fibras textiles ...y romper este, con los mecanismos de de este, importaciones que, que perjudican más que de, de lo que puedan ayudar. Por supuesto, por supuesto no solo es un aliciente, como lo fue durante muchísimos años, a lo que fue la celulosa de papel... ...que es una de las grandes razones por las cuales en el 1937 se privatiza digamos la industria del cáñamo, poniéndole unos 8 o 10 impuestos y así todo superando perfectamente a lo que era el monopolio, la industria del papel eh, y así todo en el año 37, en abril, en junio y en noviembre terminaron poniéndole aproximadamente unos 50 60 impuestos para terminar prohibiéndola. Eh, lamentablemente Aslinger, que fue uno de los personajes más nefastos creó esa maldita campaña en contra del cannabis sabiendo no sólo lo, medi lo, lo medicinal Eh, potencial que tenía, sino también lo industrial eh, agarrándose un poco, mostrándola en una publicidad un poco bastarda, por decirlo de alguna forma, eh, como un vicio de aquellas personas que eran las más eh, renegadas de la sociedad, en una sociedad obviamente en los años 20 y 30 que era bastante, bastante sectaria, ¿no? Con aquellos que eran de clases más bajas y y que todavía no habiendo esclavitud legal, seguían sufriendo desde ese punto. El cannabis tiene aproximadamente unas 16.500 eh, aplicaciones, tanto en lo medicinal, como en lo industrial, como en lo alimenticio, como en lo constructivo, como en lo industrial, y etcétera, etcétera, y así podríamos estar años hablando de esto. Yo me puedo comprometer, eh, Jorge, con vos, el programa y toda la audiencia, todos los miércoles podés tener alguna pequeña columna, de unos 5 o 10 minutos y poder charlar un poco de actualidad, de historia, de trucos de cultivo, de tips. Bueno, ¿Eh? porque ¿Sí parece? Ahora va a salir un compañero de Paraguay, que es Me un cantaautor este que es el autor de esa canción que se canta en todos lados donde donde están. Sí. Hemos desaparecido. Sí, señor. Es el y él tiene un grave problema eh, que ahora nos va a explicar. Uh -huh. Me lo ha dicho, pero uh -huh. bueno, es un poco complicada. Yo, eh, temas médicos, soy nulo total. No hay problema. Así que bueno, eh, te agradezco mucho, te agradecemos... Por favor, eh, a usted. ha salido y que te esperamos el miércoles que viene. Por favor, es un compromiso ya tomado y un saludo muy grande a toda la audiencia. Eh, y gracias por esta oportunidad para poder acercarle, como decíamos recién, información a la gente que sabemos y estamos súper convencidos de que si no es por información la gente sigue dependiendo de aquellos que se aprovechan. Bueno, un abrazo hasta hasta el miércoles. Hasta el miércoles, un abrazo grande. Bueno, ahora este vamos a escuchar al compañero, como dije, un cantautor paraguayo, este Albert, eh, Alberto Rodas que eh ha desarrollado una una impresionante cantidad de canciones eh, muy impactantes y que se canta en todo el mundo, pero él como con una sencillez o un bajo perfil este pretende que todo el mundo las cante, pero él no dice ay, ah, yo sí, yo soy él, O sea, para nosotros es muy importante eh, decir esto porque el compañero tiene una una este actitud de apertura total que nos enorgullece tenerlo como compatriota. Aun cuando él es chaun para esta época es un es un ciudadano del mundo. Hola Alberto, ¿qué tal? Baiko va Jorge, Van aporte. Y para. Buenas noches en desde Asunción acá repitos y corridas. Este te escucho y veo veo exactamente lo que estás haciendo una una hora maravillosa de comunicación. Ya de entrada te, te agradezco y te solicito por esta cuestión. Bueno, eh, a las te... órdenes. Bueno, para, yo lo Jorge. que quiero y lo he conversado con compañeros me dijeron bueno de chile que diga todo lo que tiene guardado porque de esa manera podemos ah, entenderlo y sobre todo como lo decía me con el compañero que parece que esta vez pasa por ahí ¿Eh? Que, eh, exactamente bueno pero además Ajá. el compañero matías que habló recién él va a poder decirnos sí. este que ¿Cuál sería el aceite de cannabis que mejor te iría en el caso de que tengas muchos dolores y que el, esto te puede resolver? No, yo de todos modos fumo cannabis desde hace 40 años. Tengo 54, imagínate. Seguro. El, el cannabis de todos modos funciona en cuanto a eso a a mejorar las condiciones de, de cualquier tipo de enfermedades, como vos dijiste, creo que 16.000. 500. No sabía que tanto. La, la verdad que solo las tardaríamos meses, más o menos. Bueno, en el caso mío, la hernia, los problemas digestivos, el no adaptación de una prótesis, una prótesis de metal dentro del cuerpo humano, mitad plástico y mitad metal, de por sí no es lo... Lo normal, digamos, lo que el cuerpo humano se acostumbró durante miles y miles de años es otra cosa, no es a eso, pero cuando ya se volvió necesario, por segunda vez me operaron y de eso esa prótesis es la que no me deja vivir, no es que yo tenga un problema que está mal operado, que me duele la operación todo el tiempo, es repercute en todo el resto del cuerpo y se crea una disfunción, una disfunción que ya me tuvo en varias ocasiones al borde de la muerte. Ya tuve preinfarto ya tuve suficientes cólicos, convulsiones. Y la cuestión es que en realidad no se trata de mis problemas nomás. Voy por la calle pensando que esta vez sí, antes de que sea tarde, voy a levantar la voz por una seguridad social más efectiva. Con todos los sectores populares trabajadores, y también porque no con mi gremio que es el de los artistas. También con mi gente porque no, como son los cantautores, los cantantes, los escritores. ¿Cuántos escritores más van a morir también, amigos míos, para que a alguien se le ocurra por lo menos a, armar una una cacerolada o romper las bolas un rato más ahí en el parlamento, ¿verdad? Nada más que eso es lo que no se trata solo de que no podría de otro de otra forma. Pero creo que me convencieron que está instituido el derecho de la pensión graciable para artistas que hayan cumplido con cierta ¿Me escuchas? Me sigue. Sí, sí, sí te estoy escuchando. Claro, que haya tenido cierta cierto itinerario eh cargado de, bueno, de, de, de aportes a la cultura, ¿verdad? Y yo ya llevan 30 y pico de años de mi primer disco, 35 años de mi primer larga duración, que soy acá considerado el más prolífico, el que más discos propios grabó. Tampoco mucho, demasiado, como en otros países. Son 12 discos míos, desde el primero a los 18 años, hasta ahora, el año pasado, que terminamos uno más. Y siempre está el estudio de la música paraguaya, eh, la música rock, por qué no, la música latinoamericana en sus diferentes formas. Es un, es un largo tendal de canciones que me manejan a mí, que me tienen a mí, ¿verdad? Y al margen de eso, ni siquiera en Paraguay podemos estar esperando que nos paguen los derechos de autor normalmente, por ejemplo, ¿verdad? Son cosas rarísimas en América Latina, pero heredadas todas de la más rara de todas las cosas, que fue la tiranía de Stroessner y la alta corrupción que dejó en las filas del Estado, especialmente en las filas del Estado. Y, ¿por qué no del empresariado que tenemos? Que también viene de ahí, ¿verdad? Este empresariado no es otra cosa que el mismo que acompañó a la tiranía de Stroessner el que se benefició de la tiranía, aquí tenemos a un presidente que se ufana de pasear en el que fuera el auto del, del, del genocida Stroessner, ¿verdad? Y de mantener ciertos negociados y ciertas formas de trato y de política que había que había generado aquel tipo, o sea, como como ser simplemente un discípulo. Ese es el presidente que tenemos. Y por eso la realidad que tengo yo, como cantautor y por eso la realidad de muchos hermanos, artistas, trabajadores de la cultura, niños, abandonados a su suerte, eh, indígena ahora los inundados, los campesinos, todo que sea trabajador honesto y que en realidad esté enfocado en, un, en su bien más grande que es su familia, que es su amor, su país, todos estamos bajo riesgo de ser de un momento a otro tirados a la calle. Así es mi país. Y eso es lo que conseguimos votando a este com completamente extraño a lo que los sentimientos de este pueblo. ¿verdad? Pero también creemos que se acerca el final de ese capítulo horrible, querido. Así que a partir de la base de, de apuntar este problema mío esta, esta, y encontrarle una solución, ojalá, Este, en poco tiempo porque apremian las cosas, ¿verdad? Cuando uno ya no se da cuenta, se da cuenta, ya está un poco jodido. Pero al lado siempre y eso también si querés podemos hablar o en otro momento es parte del mismo fenómeno de las luchas sociales en las que estamos participando, como por ejemplo la causa de una comunidad indígena eh, que fueron deslojados con las quemas de sus casas un 7 de diciembre. ...hace poco todavía... ...y hablan perfecto guaraní... ...son una comunidad donde no hay ni un solo alcohólico... Eh, ...son cultivadores... ...cultivan sus tierras... ...vivieron así durante décadas... ...hasta que eh, de pronto... ...estos sojeros nuevos... ...dueños del Paraguay... este ...les quemaron sus casas... ...así de corta, así de simple... ...y estamos con ellos... ...acompañándolos en la carpa de resistencia... ...frente al Parlamento haciendo cada día una nueva hazaña, juntos, eh, paraguayos solidarios y el pueblo guaraní hoy ocupamos por un buen rato la el local del INDI, de la institución que se encargaría supuestamente del bienestar indígena, es, es un ministerio del Estado. Te escucho, Jorge, cualquier sí, cosa que sí. quieras consultar conmigo. Me interesa me mucho sí. eh, porque... Cuando estuve allá ellos habían llegado recién yo me después me enfermé y bueno tuve que venirme sin haberles hecho el, la nota el aguante el, el, Ajá, el aguante me quedé un día pero ya esa. estaba enfermo y este después El aguante ya, sigue. El aguante sigue. Y uh -huh. la verdad que es es muy interesante escucharlos a ellos. Pero hoy vamos a escucharte a vos y el próximo programa por ahí vamos a poder escucharlos a ellos. Y a ellos nos sacamos no? permanentemente este cuando encuentro por ahí este que alguien este le hizo una nota la mando a la a, a la agencia permanentemente. Es decir, eh, la otra vez estaba charlando con un compañero Nahualt ...que es mestizo de Nahual y Xochitl de México... ...y me dijo Ajá. que es la misma metodología que se utiliza en México... ...con la diferencia que en México los indígenas y los campesinos... ...con los obreros han hecho un frente común... ...y los indígenas en el norte de México tienen una zona, una zona bastante grande donde ellos tienen su propia eh, su propio gobierno. Han desarrollado claro, ¿sí una zona, gusta? sí, hay han desarrollado una autonomía, zona donde autonomía. tienen autonomía y una autonomía sí. reconocida. Por supuesto les costó, pero este Ahí tienen eh, hay una frente de un frente de organizaciones que los acompañó eh, la lucha de los docentes el año pasado los tuvo en cuenta o sea que ellos pudieron mantener su escuela con, con su propio idioma además del sí. idioma que se habla en méxico que es el castellano mexicano pero bueno eh, lo importante claro es que ellos pueden Yo desarrollar no su, de su programa sus su este, cultura que es también parte de la cultura de méxico así que eh, realmente claro. eh, él, me decía este muchacho que este bueno él quería llegar a paraguay pero este con las cosas que están pasando en méxico él llegó a, a uruguay se quedó un tiempo pero ahora se volvió a méxico Así que alguna vez lo vamos a tener este en Paraguay, es un, un docente con mucha capacitación, tiene dos títulos universitarios, no es broma, y es cantautor también, eh, de, y Qué es bien. guitarrista, pero de concierto. Sí. Eh. Y bueno, este, yo pensaba que a lo mejor lo podía llevar allá para, para encontrarse con todos los, los artistas populares, que es una muy buena relación de tener con con los compañeros mexicanos. Esos son buenos sueños, Jorge. Son de los buenos sueños. Sí, sí eh, claro, estuvo a punto de culminar en, en una buena en, en en un encuentro, pero bueno, así son las cosas. Para Quería nosotros. decirte una cosa, sí ya que me hablás de una historia tan importante. No sé cuánto tiempo tenemos y si tenía alguna pregunta más, ¿verdad? Pero sí, dale nomás tranquilo. En este, caso, en este caso, realmente se han dado, se están dando elementos que asustan un poco a este sistema, a este gobierno. Por un lado está nuestra propia nuestra participación en esto, ¿verdad? Y yo con toda la... un descaro total, con una carpa propia, aparezco desde el primer día, le pido al cacique, y ya me conocía por varios hechos anteriores que, que le gustó, ¿verdad? Y me dio permiso total, él y la comunidad. O sea, yo no fui ahí a... De, digamos un metiche con respecto a ellos, ¿verdad? Pero con respecto a la política actual, aquí en el centro, en Asunción a lo que es la policía, la fiscalía, todo eso, este tienen los ojos puestos sobre nosotros, sobre este equipo metiche, digamos, ¿verdad? Eh, hoy estuvieron diciéndonos de todo ahí en el Indy, primero, ¿verdad? Y bueno, cada una de sus peroratas les contestábamos con cosas contundentes, ¿verdad? Eh, como que, por ejemplo, desde el principio no fueron ellos los que consiguieron víveres a la comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? no fueron ellos los que fueron a preguntar ahí por qué fueron quemados sus ranchos. Entonces, tenemos una historia muy particular que yo no quiero comparar ahora mismo con la de México, pero tal vez sí la economía de México, un país más industrializado, cerca ahí del polo industrial mundial más desarrollado, Estados Unidos, bueno, que ahora ya se va a la chatarra también, pero México tiene otras características, Eh, sería lo lógico que no estén pasando estas cuestiones que se están pasando acá pero tampoco no se trata de que estamos muy lejos en un proceso eh, en un proceso parecido que tenemos que pasar por todo lo que pasaron ellos o que tengamos que llegar exactamente al mismo punto sin embargo estamos siendo acompañados por líderes indígenas indígenas e indigenistas también Eh, candidato a, poli, a a senador por un partido indigenista, por ejemplo, ¿verdad? También los grandes estudiosos, antropólogos, incluso de diferentes escuelas, científicos, que se ponen a, a nuestras órdenes porque encuentran lo particular de este caso, que aunque sea muy pequeño en cuanto a número, involucra solo a 15 familias reales. El desalojo y la quema de rancho. O sea, las 15 familias estaban unidas, eran una comunidad, una parte de una comunidad que progresaban a base de su trabajo, y progresaban realmente. Se habla de un montón de elementos que fueron quemados y otros que ellos traen acá y los tienen acá. Por ejemplo, tenemos congeladora, tenemos varias motos, tenemos, bueno... Hay, hay así elementos que ellos no quieren desprenderse porque es parte de su cultura, como la de cualquier otro ciudadano de acá del Paraguay, ¿verdad? Sí, sí. Y además ellos tienen la posibilidad de hablar guaraní perfectamente y de y vincularse en cualquier parte del país con cualquier comunidad paraguaya. No es que en realidad sea lo mismo que otras comunidades eh, originarias que se manejan con idiomas diferentes. Y que, por ejemplo, los niños, los ancianos, los jóvenes, no no, no hablan y no entienden castellano ni siquiera. en lugares que te digo cerca de Asunción incluso, ¿verdad? De las comunidades de Chamacoco, Ayoreo, los Ishir. Bueno, y sin embargo, esta, al contrario, nosotros somos sus verdaderos discípulos, sus verdaderos alumnos. Todos aquí hablan en Guaraní tal cual como lo hablan ellos. Los policías, los militares, todos los que se creen yanquis, todos los que se creen colombianos, todos los que se creen argentinos, hablan en guaraní todo el día, ¿verdad? Cuando son esclavos de los brasileros se creen brasileros. Bueno, en realidad... Cambia, u... Pero la verdad es que hablan en guaraní, tal y cual como esta comunidad que está ahí, que les quemaron sus casas. Por, en realidad no lo que... Habríamos de plantar a su lado, ¿verdad? En realidad lo que se habla en Asunción y alrededores y en gran parte es un yo jopara que es no es mezcla. no es una no es considerado un, un idioma todavía. Perdón Jorge, perdón Jorge Soler, pero la mayoría de los que trabajan en Asunción vienen directamente del campo. No, no, no. Eh, aparte aparte del guaraní, aparte del guaraní hay toda una Hay toda una una orientación a dejar de lado el guaraní y, a, y estimulan a, a hablar en, en el yo-pará. ¿Por qué es digo esto? Porque desde... El, estigmatizan eh, al, al más pobre. Exactamente. Y entonces el contigo. guaraní pasa a ser como en épocas pasadas como a, que lo utilizan eh, los sectores más pobres y so, es desvalorizado. El yo-pará en realidad es un es una... Eh, es una mixtura del guaraní y el castellano que eso es lo que realmente hay que este, terminar y, a, y empezar a hablar del guaraní como corresponde Sí, va a llevar su proceso pero inclusive yo creo que es enamorarse nomás de este idioma y de todo lo que desde todos sus significados en la vida real los que los que en realidad lo queremos mucho no ni siquiera necesitamos dar dar cátedra de, de gramática, guaraní, nada. este Poder comunicarnos fluidamente, inclusive este esas palabras que ya están en desuso por el yo pará, ¿verdad? Esas palabras volver a... a... Nosotros, por ejemplo, siendo universitarios, músicos de rock, este yo sí estudio y yo trato, yo escribo y, y hablo y quiero solamente con palabras en guaraní, ¿verdad? Muy poco yo para, prácticamente lo, lo, lo que hace un poco de estructura gramática, ¿verdad? Pero hay profesores y hay buenísimos alumnos ya de esta cuestión que desde hace décadas se está trabajando mucho, que en realidad asombraría al mundo el día que este, este pueblo tenga todo el a todo el bagaje, la libertad y la, la, las posibilidades, ¿verdad? Es un idioma que todavía recién está empezando. Te hablaba un poco de eso más que nada por la cultura de los Aba Guaraní, ¿verdad? No solamente por el idioma, no, por eh, su verdadera cultura. El Guaraní en realidad es una lengua que tiene una sí. determinada cantidad de idiomas que provienen del de la lengua guaraní. Mi papá, por ejemplo, era lingüista. Sí. Y él decía, "Qué ah, Hay una cantidad sí. enorme de de idiomas claro. que se sustentan en el lengua guaraní." Te digo rápidamente. Claro. Eh, sí. y guaraní, payauterá En, huiperá, en el en, en el Paraguay hay pocos. Pero Sí, inclusive en el el Brasil América, hay sí. 150 nosotros sí, en el, Bolivia también en bolivia también que son los guaraníes que estaban sí. en la zona donde este después de la guerra del Chaco donde llegamos a donde donde terminaba el Paraguay según el tratado que se firmó antes sí. y que las empresas norteamericanas este holandesa e inglesa no aceptaron y por eso vino la guerra ellos eran de ese sector y fueron trasladándose hacia el norte. Pero nos el sí. guaraní, el, el idioma y la eh, el, la, lengua la lengua guaranítica proviene del Darién de Venezuela, o sea, somos son oriundo, oh, somos oriundo oh, de ahí. Oh, oh. <risa> bueno, esto sí es la primera vez que escucho esto. Así que ya, eh, nosotros tenemos muchísima muchísima vinculación con Venezuela. Ya con el sur de Venezuela, Ojalá. con el Darién, así como Ojalá. los caribes también Ojalá. eran guaraníticos. El sí, idioma sí, sí, de los caribe, claro. El, el que se hablaban los caribes en del Caribe sí. en las islas era caraibé, guaranítico. Caribe quiere decir caraibé. Exactamente. Caraibé que es el más el más señor. Sí. Y mi padre decía él había estudiado a los pueblos del sur de México, o sea, mejor dicho, del sur de Estados Unidos, antes México, donde también tenían vocablos en guaraní los comanches. Así que... Oh, la, la. El, <risa> y el guaraní, Por poco los como, como lengua, sí. tiene que ver con el cirílico, que es la base del ruso y con él, ah. este por esas razones que los este los coreanos que tiene hay hay palabras en común este aprenden con gran facilidad el guaraní. Ajá. Es decir. También porque no sí. Y nosotros Es mucho del carácter. Exacto. Además, uh -huh. el guaraní en la segunda lengua, en la farmacopea mundial. Primero es el latín, segundo el guaraní. Uy, y no es por casualidad. Cierto, y no cierto. es por casualidad. El Paraguay no, es, es un por... gran eh, herbolario que está siendo destruido muy a es propósito. o sabés que en este un mes y medio ya se habló varias veces, rozando el tema... Pero no, no reafirmando esto del segundo lugar, ¿verdad? Después del latín. Y eso sí, yo lo estudié en la facultad, ya se hablaba de eso. Claro, claro. Mi papá, por ejemplo, me mostraba un montón de... de él, él tenía un, un libro enorme del herbolario. Y me decía, mira, acá tenés ¿Eh? el latín, pero acá tenés el guaraní. Sí, porque pone a mirar el, mucho más el guaraní cercano a la realidad, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Sí. Así que eh, la, la inmensa cantidad de pueblos con los cuales tenemos vocablos en común significa muchísimo para la eh, la, el, la el estudio del guaraní en Rusia, ayer Unión Soviética, había una universidad que trataba el tema de la lengua guaraní. Lo merece, sí, increíble. Eso. Por esa es la razón que los rusos... Eh, hay tantos rusos que hablan el guaraní. Inclusive muchos japoneses, ¿eh? Sí, sí, sí, porque hay, hay, hay, hay claro. cosas en común. Hay cosas en común. Cosas en, en común, sí. Sobre todo con... En cuanto a eso, por ejemplo. Exacto, sí. y hay... La, el estudio de la naturaleza, sí, ¿verdad? No solo sí. la arboristería. Sí, sí. En muchos sentidos la cultura guaraní tiene tiene ramificaciones muy importantes que se parecen a esto de la arboristería. Sí. El, el estudio de la naturaleza en sí, ¿verdad? El alma. Ellos tienen normalmente una cultura del padre único, del padre único y que la... La naturaleza es como la Pachamama, la, la tierra es la Pachamama, pero ellos ven el universo desde hace miles de años, ven el universo como algo igual a la tierra. y esos foquitos prendidos no son este cosas planas, baldosas planas con elefantes sosteniéndolos en las cabezas. verdad Y bueno, esa como es la razón creían. por la que podemos decir con toda tranquilidad que ellos hace 14.000 sí. años que llegaron a esa zona del Paraguay pues, y si, sí. si, si después de esa cantidad de años no sos dueño de la, de la tierra, bueno, ellos no se sientan claro, dueños claro, de la tierra. Claro. Ellos claro. sienten que cada uno sí. que ocupa la tierra la ocupa hoy, pero mañana se va de la tierra y va a sí. va a venir otro sí. atrás. Por eso es que ellos siempre dicen que no pueden vender la tierra porque hay que preguntarle al hermano sí. que va a venir. Sí, Así es. Bueno, eso es parte de la cosa que más admiro, que estoy realmente enamorado de esto. Bueno, este se me está bueno, Jorge, terminando el tiempo. No quiero, no quiero cansar mucho a tu audiencia, ojalá valga la pena comunicar un poco estas cosas. Eh, no no no no crean que paraguay está ajeno, el pueblo paraguayo está ajeno a la construcción de una auténtica patria grande. De la de los de, del imperio de la soberanía del pueblo en cada territorio de la necesidad de encontrar una verdadera armonía entre los intereses del hombre y la naturaleza de que de que la, la, la vida no valga o sea no valga tampoco como hoy en día verdad la vida valga más y bueno la vida todo humana, lo... y mientras tanto o, o, o triunfamos con dignidad o morimos con dignidad bueno Eh, todo esto va también a salir en la Agencia Mundial de Prensa, así que este, estaremos en contacto. Te agradezco mucho, espero bueno, que podamos este felicitar y agradecer este que las cosas vayan bien y que puedas a... puedas recuperar sí. este tus condiciones. Sí. En cuanto a mí es eso, es una parte de todo lo demás que está también en crisis, la asistencia social, la seguridad social, y más todavía si se trata de, de artistas contestatarios, claro. Claro. Bueno, y por otro lado, eh, en cuanto a, a los pueblos, esperamos novedades fuertes porque, de todos modos, esto, lo que pasó hoy, eh, el incidente que ocurrió hoy en el Indy, demuestra claramente que, que están completamente de más ellos, en este tema, ¿verdad? En que este tema y en muchos temas. Ellos echaron a las mujeres, más. ellos echaron a las mujeres ah. que estaban y realmente ellos sí. no sirven para nada. Tienen que volver las mujeres que estaban. No. Por ejemplo, Margarita Muihuangui... Todas, todas, todas, todas, todas las que estaban... en ni... el pueblo Mira ¿no? yo tengo... Más de treinta y pico de años de trabajar de trabajar en villas y asentamientos y más de 40 ah. años de trabajar eh, este, solid so, eh, de trabajo social y en todo este tiempo puedo decirlo ahora ya lo puedo decir sin sin este sin vergüenza ajena puedo decir de que la sí. mujer no se vende el hombre es muy complicado Pero la mujer no se vende, la mujer es la raíz del árbol, entonces la mujer no se vende. Yo, yo digo algo parecido, Jorge Soler, digo que estoy más de acuerdo con el 80% de las mujeres, pero solo el 20% más o menos, de los hombres, ¿verdad? La mujer y... es la raíz del árbol, no ah, se vende, no se va a ningún de lado. De alguna manera no se trata de que yo quiera dejar de ser hombre, ¿verdad? No, no, no. Si no en la traigo, comprobación trataré práctica. Trataré de permanecer por lo menos a ese 20%, más o menos, ¿verdad? Exacto. Trataré de no ser de lo que voy Bueno, claro. lamentablemente sí. se me terminó el tiempo. Te agradezco mucho. Nos vamos a encontrar claro. próximamente. En abril andaré por ahí. Eso, te necesitamos también por acá. Bueno. Buenas noches a toda tu audiencia, buenas noches al pueblo revolucionario latinoamericano y argentino en especial. Buenas noches. Buenas noches Patria para vos. Patria con mierda. <risas> Hasta, luego, Hasta luego. Bueno, estuvimos con el compañero Alberto y realmente este nos vamos yendo con un programa que espero que haya sido de vuestro agrado y vamos a volver el miércoles con el compañero Matías y esperemos poder también estar con otras compañeras que tienen mucho para decir y que este nuestro país. Un abrazo grande y hasta el miércoles. ciados niamos que usurpan sus bienes pues los soberano por su democraciaierto confragados le de fuero su mano es un